Segunda Samuel capítulo 17 Entonces Ahitofel dijo a Absalón: Yo escogeré ahora doce mil hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo. Pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: Llamad también ahora a Usai Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló Absalón diciendo: Así ha dicho Ahitofel: Seguiremos su consejo o no. Di t u Entonces Usai dijo a Absalom: El consejo que ha dado esta vez a Itofel no es bueno. Y añadió Usai: Tú sabes que tu padre y los tuyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva, o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: El pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta b e r s e b a En multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare n alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, Hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: El consejo de Usá y Arquita es mejor que el consejo de a i t o f e l Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de a i t o f e l se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Usá y a los sacerdotes Adoc y Abiatar: Así y así aconsejó a i t o f e l a Absalón. Y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo: Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: No te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonathán y Ahimás estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a a b s a l ó n Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Beurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando a la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer le dijeron: ¿Dónde están a h i m á s y j o n a t á n Y la mujer le respondió: Ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David diciendo: Levantaos y daos p r i s a a pasar las aguas, porque a i t o f e l ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes que amaneciese, ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero a i t o f e l viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaim. Y a b s a l ó n pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y a b s a l ó n nombró a a m a s a jefe del ejército en lugar de Joab. a m a s a era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarvia, madre de Joab. Y acampó Israel con a b s a l ó n en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobí, hijo de n a á s de Rabá, de los hijos de Amón, m a q u i r hijo de Amiel, de lo de Bar, y b a r z i l a i galaadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él: camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, granos tostados, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y queso de vaca, para que comiesen. Porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto.